They, they take, take the board, the board away. away. They, they give you masks and costumes and an outline of the story. Then leave you they all to improvise their vicious, vicious cavalry. In no longer pretty cities, there are fingers in the kitties. There are ones, forms and shitties, and a jackboot on the stair. Sex and death and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 At last, the 1998 show The situation, tragedy Grand office stick with soap Cliffhangers with no hope The water gallery The bloody gallery In the cast get eaten by the play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors charge, certain if the show is through looks and The cybernose await the cues with the close of smiles. Like last in 1998 show, the Todd song no one ever sings. The curfew line, the comedy divine The bulging eyes of puppets, scroll by the string. Buenas noches a toda la gente que te estás al sintiendo anedonia, sintiendo la radio Cuca, la radio libre duvieu, ¿eh? el 107.3 de la frecuencia modulada, o también, eso va vale nada más por vieu po alrededor y nada más para algunos barrios de vieu. Y a poder ser para calles que nunca abiertas al naranco, porque entonces no sé qué pasa, que tú vas por la calle sintiendo. sintiendo la cuca yo voy muchas veces para la que sintiendo la, la cuca y con los con los auriculares en el telefonuco piquiñuco y tal un telefonuco que no sé por qué lo llamamos telefonuco porque mira que el mío es viejo. y tiene que si cámara fotos que si que si a radio que si para meter música que si joder yo sigo usando lo más que no para llamar eh yo sigo siendo sigo siendo de los viejos que usan el, el para... para pa llamar pero bueno da guarda yo que sé yo miro el de los colegas el de mi madre que si con eso internet que si esas las aplicaciones este que si 40.000 mil cosas yo ya pues digo yo todavía ¿eh? yo todavía to, to, to estoy quedando atrás estoy quedando eh, atrás estoy está aprendiendo sobre una brecha ¿eh? sentisteis hablar de alguna vez del término este de la de la brecha digital ¿eh? que bueno falaban a cuando cuando empezaba a popularizarse el uso de internet el uso de internet y entonces claro había gente que que usaba bien internet y lo sabemos porque incluso yo me yo empecé a enchufarme en internet muy prontín cuando todavía no cuando todavía no estaba tan tan popularizada la cosa yo de aquella era estudiante y bueno En el sitio donde yo estudiaba, en mi facultad, había una sala de ordenadores. Y entonces yo de aquella, pues ya me... Yo llevo a la sala de ordenadores y ya empezaba a controlar de Internet. ¿eh? Y, joder, pues cuando lo he dicho, cuando Internet no estaba tan popularizado, yo ya hacía páginas web y, y, y les y construíales y la de mi madre. Bueno, ya una vez me parece que dediqué un programa a estas cosas, ¿eh? a estas cosas del Internet. El internet que, que, bueno, según fueron pasando los años, fue, digamos, eh, perdiendo esa frescura que tenías. Eh. podía hacerse muchas cosas en internet, y a un año un, parece que sí, oh, que la, la, la 2.0, la interactiva, la de mi madre, y una puta mierda todo, porque no vale para nada, eh, no vale absolutamente nada. Comparado con aquello, yo acuérdome de, de aquellos tiempos, y la verdad es que flipo porque veo lo que lle ahora y lo que llega en antes y en antes, tíos que cualquiera, que no tuviera ni puta idea, podía podía meterse por allí, podía hacer la su so, so página web podía podía gestionar podía hacer milenta cosas que que hoy en día pues yo creo que no, no puede hacerse o no, por lo menos no es tan fácil hay que, saber, hay que saber mucho más yo creo que en antes internet era punk ¿Eh? ya punky, en el sentido de, de los punkies del que no tienen, por ejemplo, los punkies no tenían ni puta idea de tocar, ¿eh? no solo los de Agor, igual hay alguno que sepia, pero, pero de aquella los punkies no sabían tocar, y, y con un par de, de acordes de, de guitarra y un bajo ahí, tolón, tolón, tolón y, y, y la batera, y ¿eh? la batera casi lo que, eh, aunque no es muy bueno, por lo menos un poquito tienes que chanar, ¿eh? porque ya aunque solo seya lo de lo de andar alternando, que si el pie que si la mano, que si tal, cuesta un huevo entonces bueno, eso por lo menos hay que hay que ensayarlo un poquillín, hay que ensayarlo un poquillín. no digo que mucho ¿eh? pero un poquillín por lo menos sí eh, pero bueno, sí, eso que los punks que no sabían tocar y, y la venga, pues vamos para allá eh, tengo entendido que el blues tampoco fue falta saber tocar para pa, hacer pa el blues ¿eh? bueno, yo por ejemplo no sé tocar y, y hay muchos años que sé si yo aprender a a tocar el bassu ¿eh? quise aprender no un cuadro que un colega tenía un bassu que no usaba que me decía ya no sé quién si es", bueno estuve haciendo el viejo con él oye en cuatro días estaba tocando blues sí sí sí así como os digo eh pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom eso es ya era la cosa más feliz del mundo el señor me lo cogía y me dejó mira tú fue esto y ya está ella es un bassista de blues Ay, pues mira <risa> va va es verdad Entonces, bueno, pues eso, la, la música... Eh, puedes hacerla sin tener ni puta idea de música, ¿eh? Puedes hacer blues o puedes hacer punk, si quieres. Hombre, eh, por poder también pues hacer otras cosas, pero yo mayor de 16 ya no un chano tanto. La música electrónica yo creo que también puedes hacerla sin saber... sin chanar de música, porque al fin y al cabo, pues si tienes un programa que que falla música, ¿eh?, Pues, pues tú solamente con tocar allí unos cuantos tecles de la ordenata, ¿eh? Y haciendo cosas, pues, oye, tendrás que charlar un poqueñé, ¿no? Aprender a ver cómo funciona el programa y tal. Pero a ver, no es como, como lo del Photoshop, con las imágenes y las fotos y tal. En antes, para hacer una foto curiosa, había que ser un, un fotógrafo, ¿eh? Había que echar tío, de, de, de exposición, de historias, abrir objetivo y tal. Ahora, bueno, pues pues ya no hay falta, porque... Ahora, coño, la, la cámara sola ya lo fue eh, prácticamente todo. tengo unas fotos que flipes. siempre sí, sí. Tú ves les, les MIS, semillas, ¿eh? Es que sabe por ahí cuando voy a dar un sitio, cuando voy al mundo tal, se veces semillas cojonudes. Hostia, va a entrarme a todos por ahí. <coughs> <coughs> <coughs> y que todavía... No os acordáis que la semana pasada vine con... con catarro y tal todavía lo tengo todavía lo tengo bueno ¿eh? un marcho un no está conmigo todavía lo que pasa es que la semana pasada eh, tuve yo la precaución de traer caramelos esta semana no lo que pasa es que a ver traigo la misma chupa a ver si si hay algún caramelo sobrado de los que cogí porque yo en casa no tengo caramelos ¿eh? yo los los caramelos agarré a mi abuela Podéis decir, joder, qué cabrón, robando los caramelos a la abuela. No sé, al revés, la mi abuela está todo el puto día queriendo darme caramelos. Y yo siempre diciendo, digo, hola, que yo no tomo caramelos. Sí, a ver, aquí tengo uno. Pero estoy noñado de los que a mí más me gustan. Gustávenme pues otros. Cago en la mar, comí los dos. Es ¿eh? normal. Pero una no, que como caramelos, digo, yo voy a comer los que me gustan, joder. <risa> Nada, pues no. Pues uno de esos, de esos no me tengo. Estoy aquí, venga, a revolver. pero no no no en el bolsucuesti tengo uno de color un color así rojo o será de de naranja, la de mi madre pues a mira a ver de qué de qué yo porque comerlo como lo igual a ver si me entendéis ¿eh? o por lo menos voy a meterlo en la boca luego comelo, ya veremos si me gusta pues tiro de él para dentro y tal y si no me gusta pues pues y Y he hecho aquí en una papelera, ¿eh? por ejemplo. ¿eh? A ver, sí, porque de los ricos está claro que no tengo tío. Y que estaba mirando en el, en el bolso del otro lado. A ver si. ¿eh? A ver si era ahí donde lo metiera. Bueno, pues vamos a tomar este. De mano el papel despega mal. Lo que guapamente puede querer decir que el caramelo te ha pasado. ¿eh? A ver. Joder, qué mal despega, tío. Bueno, pues lo no, con pegón. O Ajá, sea, mal. Pero bueno, yo no soy yo de caramelo de manes. Básicamente llegan no un soy yo de dulce. ¿eh? el otro día decíame una rapaza, una compañera de mini-job, ¿eh? porque ya sabéis que yo no tengo trabajo, solo tengo mini-jobs. ¿eh? Tengo un par de ellos y entre los dos nos sumo la jornada un día, ¿eh? en toda la semana. Entre los dos si lo siento los dos y los pongo en el mismo día. Dame para pa media jornada de, de un día. Pero bueno, yo que hay... Sí, yo sin problema, ¿eh? Ya visteis lo que conté la semana pasada. Si sí, llegué que sentisteis esto la semana pasada, ya visteis que... Que conté que a mí me... me de momento... De momento... Por fortuna... O, o por desgracia, qué sé yo... Eh, no tengo... no tengo falta de trabajar. Más que... Más que por miedo. ¿no? Más que por miedo de decir... Joder, a ver si... Voy a perder... voy a quedar fuera y cuando tenga falta de, de trabajo pues no estoy no estoy ya estoy, estoy fuera del mundillo estoy, o estoy viejo porque ya voy para viejo eh ya voy para, la, para las edades ahora mismo estoy en la edad en la que supuestamente más gente está, está trabajando ¿eh? pero pero bueno yo estamos gente trabajando la gente que empezó a trabajar a las edades normales ¿eh? de empezar a trabajar y que debía en un sitio y aposentó yo como no lo aposento nunca Yo soy culo de mal asiento. Yo, para presentarte tengo, tengo lo difícil. ¿eh? Normal, ya sabes aprendes mucho más todo de nada, pues podéis aplicarlo, ¿eh? podéis extrapolarlo a la, a la vida en general. eso soy culo de mal asiento. Un no asiento para pa que sin nada, cada vez por menos cosas, la verdad. ¿eh? No sé. Mira, es curioso que, que lleve tanto tiempo asentado en la Radio Cuca. ¿eh? Que la no tiene la lleve tanto tiempo, porque además... el el el otro que el, el que comparto cuerpo y llevo la de Dios, el año que viene falla cumplo veinte años, ¿no? por veinte años la, de la primera vez que que hice un programa en la, ¿o, o cumplo los ya, no, cumplo los dentro de unos meses, sí pa, pa' mayo me parece que llevo, para abril o tal, van, fue en veinte años que, que el primer programa en la cuca. Pero ¿no? ni como miserable ya lleva Cerca de seis o siete años. ¿Cuánto lleva? A ver... No, no, mira, por estas fechas. Estamos en Payares, cago en la mar. llevo estoy ahora mismo de aniversario. Estoy haciendo el mi, el mi sexto aniversario. Sexto aniversario de la con Miserable. Sexto aniversario de anedonia Coño. Pues sí que lleva tiempo el, el programa bestia. ¿eh? Si es lo, si lo tonto, seis años ya. ¿Mm? Con sus descansos, sube y baja, porque, vaya, sabéis que, que a ver, lo que, lo que no podéis pedirme a mí, eh, que y te y aquí, o sea, al pie del cañón, como si, eh. No, no, yo cuando canso, pues mira, de hecho de, dejar hacer, por una, una temporadina y, y, ala. Voy a poner, porque, mira ahí. joder, estoy sacando la Voy a poner, eh, Un, un cantar a, a, a buscar aquí en el, en el ordenata Porque allí que, aparte de, de... Aparte de tener... A ver... Transylvanians tran, ya, escuch, ya escribí transi... Si, sil... Va... Ni... Ans. A ver si sí, existen sí, sí, sí, Transilvanians si... Sí. yo quiero una que se llama los Bisomes a ver ¿y hay que la sentirla, sentirla en la radio, ¿Eh? no, no, no fue esta vez, no fue, no fue en la radio libre, no fue no fue en, en, en la cuca, ni fue, ni fue en ninguna, en ninguna otra radio libre, fue en una, en una emisora, a ver, lo de eso me hostia, pero son, son grabaciones chungas Sí, porque son de directos y tal. Bueno, pues mira, sabes lo que voy a hacer. Entonces voy a poner una cualquiera de de los tipos estos de los lobizones y lo que pasa es que a ver, tengo miedo porque igual la pones y y, y te y te dice y, y resulta que llevo un bueno, voy a poner esta, que cojones a la venga, valió ya. Voy a ponerla cuando cuando cuadre, ¿eh? No, ...no ahora... ...no ahora mismo... ...a ver... estoy para tenerla preparada... ...porque... ...aparte de lo que... ...como os comentaba antes... ...aparte de las... típicas pifies... ...eh... ...que suelo yo tener al... ...al... ...al poner el programa... ...eh... ...pifies aquí... ...de estas técnicas... ...que... ...que si hoy no me... ...no me sale el, el... ...el... CD... ...que si hoy no sube el potenciómetro abondo... ...que si hoy ya había que tocar aquí... ...o en el otro lado... ...ya ves yo... ...yo... ...mal... Pero bueno, resulta que esta semana, ya me pasó la semana pasada, pasaronme cosas nuevas. Para algún motivo, ¿eh? el ordenatra a través del que ponemos los, los cantares, eh, no en tira. No tira no. El ordenador sí tira. Vamos a ver, lo que no tira y el de Pizzerín, ¿eh? Donde yo traigo metidos los. Donde yo traigo metidos los cantares. ¿eh? No me lo reconozco. Los cantores tenéis metidos, pues no me los reconozco, ¿no? y, y me dice yo a mí mismo, esta semana, digo, ay, amigo, ay, amigo pasa jodete, porque esta semana lo que voy a hacer va a ser llevarlos en el, en el yapicerín de siempre, ¿eh? Y, y, y aparte voy a llevarlos en otro. Así no, ¿eh? Si no me reconozco el de siempre, ¿eh? Reconozme el otro, ¿viste? ¿Eh? es listo ¿eh? si sí, cuando me pongo la verdad que tengo yo unas ideas bastante cojoludes que pasa es que claro llega aquí ¿eh? Eh, metí el, el ya pc siempre y claro no me forró no me forró como la semana pasada y entonces podéis hacer tú cago en la puta cago en no sé qué cago en no sé cuánto pero yo no me lo dije no me lo dije ¿eh? no no no esperé un eh, esperé un, un poquillín y, y, y lo que hice y fue eh, eh, poner el poner el otro, ¿no? Al otro día empecé ni a sacar a este malo que no me reconocía ya la semana pasada y poner el bueno ...¿qué pasó que me dice que me lo reconoció y yo estoy contento ¡Oh! pero se me que quedado así yo cuido que lo copié y lo pegué pero debe es ser mentira empecé a mí cuando lo hice en casa he tardado muy poco en copiar y pegar toda esa música bueno lo he dicho no pasa nada porque Como por suerte el programa este en un día musical, <coughs> cuando cuando de vez en cuando quiero descansar un poco en el garajuelo de tanto falar, pues pongo una, un cantar o poner los dos en toda la noche y que, que a ver, tiro de internet y de lo que haya. De hecho ponemos uno que no tengo ni puta idea ni siquiera de como yo porque no tengo ni idea. Son unos que, que sentirlos en... ¿Qué, qué dice aquí ¿o? Eso. Que son unos que sentí en, en esa radio que no lleva una radio libre, pero que según cuenten, posiblemente eh, surdió a, a imagen de las radios libres. Y ya eh, de Radio Nacional. A ver, lo que pasa que de, de casualidad, pues hoy, eh, siento, de casualidad, porque no lo siento nunca, hoy sintonizé Radio 3. Tengo entendido que lleva una emisora musical, eh, pero lleva música que no lleva la misma que pone en otro sitio. ¿eh? Y música de esa que dicen alternativa No sé con quién alterna Pero bueno, y alternativa Y también poniendo K Y a mí ya sabéis que me gusta bastante las K Entonces, bueno, pues Oye, pues sonaron los anda, mira, ve Qué interesantes y tal Voy, Y le iba a ponerlos aquí Digo, ya mira, pues pincho los en el Nodonia. Y le a ponerlos aquí, son unos gallegos eh, que fanes ska K Entre otras cosas Porque bueno, lo que pusieron tampoco, oye, que sonara tanto K pero bueno la cuestión ya que esa que pusieron nunca nunca en, en internet nunca en, un tar, en el youtube tal pero un directo chungos es que no eh, yo de, ya de poner una joder poner una que suene curioso no bueno pues pongo otra pongo otra que también de los transilvaniens esos ¿eh? con un tal bueno digooslo después que coño cuando la ponga ya diré a ver de quién lle y, y con quién toquen no me os Eh, a mí parece que lleva es más normal, porque si me pongo a presentar ahora al cantar y a decir, no hay un cantar que de estos y, y tan con este y otro, y no sé qué, y no sé qué más pues como que no tiene mucho sentido, ¿no? Padme a mí para a mí, <risa> pues, no tiene mucho sentido que decir oh, coño. coño si no la voy a, a poner ahora por la intención yo ponerla ahora yo ponerla dentro de un dentro un pedazo, coño, y un perro ladrando ahí fuera ¿eh? Y es curioso porque Pídenos, eh, estamos en un Jaleo tremendo con él oficialmente en un papel al, al ayuntamiento ¿eh? Porque Llevamos, ¿cuántos son? No, cuatro no, no sé Creo que nueve años Pidiendo una puñetera licencia ¿eh? De apertura, más que no Para pa, pa poder meternos aquí eh, No para nada Porque el sitio este donde estamos ya llegó a estar presentado por la, por la policía local, porque no tenemos permiso para meter gente aquí, o no sé qué hostias. Entonces decimos, venga, me vamos a pedir el permiso. Madre de Dios, chaval. ¿De ¿Alguno de vosotros leísteis el castillo? ¿O, o el, esta cómo se llama? La, la, ahí está, el proceso, el proceso de, de Kafka, de Franz Kafka, ¿eh? el Chaco Esquio? escribían en alemán... ¿Eh? ...pues pues prácticamente puede decirse... ...que es la situación esta... ...de la petición de licencia y kafkiara... ...el castillo llega... uno que estaba... ...pasando la novela entera... ...preguntando cómo se va un castillo... ...que está ya leyado... ...en una manera de llegar al castillo... ...y el proceso llega uno que lo... ...que lo, lo detienen, lo y lo condenen, lo tal... ...todo, y nun llega, nunca llega si el motivo... ...por el que lo detienen o por qué no... ¡Cafqueano! ¡Muy bien, no lo es y ese! ¡Cafqueano! ¿Mm? Mira, como voy de por la vida! ¡Cajalame! ¡Como si yo supiera la de Dios! ahí hey, mentira! No, ¡No sé yo la de Dios de cosas! ¡Son unos poques de más! Pero bueno, curiosamente, esta es la... ¿eh? Esta es la... Y, y como va a ser, lo cuento. Ya ves, que yo problema para... Para hablar por aquí, ningún... ¿Tenemos cuenta que llevo 20 minutos de programa y también no dije nada coherente? ¡Ay! da mola, tío. Mola mogollón, porque tienes, una, tienes un programa en una radio libre como Radio Cuca Y nadie te pide ningún tipo de ningún tipo de, de, de coherencia, de justificación, de hacerlo bien Vienes aquí, abres el micro y, y fales de lo que te da la gana ¿eh? Así me pregunta, está también aquí, cuando, cuando llegué a la emisora También, bueno, por supuesto, el, el collazo del programa anterior de mala hostia Por cierto, un especial de Nego Gorria, que tuvo muy bien. A ver, yo tengo y tengo una anilla fermimogoroza, no lo trago. No lo trago, y entonces como no lo trago a él, pues, pues paso de sentir la, la música que el fan. Y en putada, y el una como como un pino. Porque llega la música y cojonuda, o sea, yo venía eh, con el teléfono, con los cascos puestos, yo venía sintiéndolo. Y estaba diciendo, joder, ¿qué, que hacemos bueno A ver cómo pone este disco, hostia, qué buena ye? y tal Y venía escuchando y venía diciendo, joder, cantando y tal y yo, joder, no me acuerdo, ¿eh? Lo que pasa que tengo manía mi tengo manía, pues, oye ¿Qué íbamos a, a hacer? <coughs> no puedo, no puedo con él, no puedo con él Pero bueno, que lo he dicho Estaba aquí el colega de, de Mala Hostia Y estaba también el El collazo de, de control total ¿eh? Este programa que... eh sí pues digo la verdad que ahora mismo no sé si, si lo fae o no lo fae ni ni con qué regularidad ni con cuál no hay hay tiempos sí y que sí que bueno yo lo sentía de ese mes en cuando y tal y bueno pues había un programa así muy muy heterogéneo, muy variado ¿eh? ponía músicas y leía y cosas y a veces era más de cachondeo y a veces ya era más serio, bueno yo igual una ventaja más de tener un, un programa en una radio del libre como Radio Cuca que, que puedes hacer lo que te pete y si quieres hacer un programa con regularidad, faesla y si quieres faltar, faltes y, y y si quieres hacerlo serio, serio y si un día te da la gana de de hacerlo más de coña, faeslo más de coña aquí cada uno fa lo que le da la gana y también aquí dice, si me de si me cabeza a falado digo, pues la verdad no tengo ni puta idea de que voy a hablar, yo como todos los hermanos Llego aquí, abro el, abro el micro y, y falo de una cosa o, o falo de otra, según me, según me da por ahí, ¿viste? Y, y me decía, no me acuerdo cuál de los dos, y estoy al borde de, de, de, de la demencia, ¿eh? Al borde, a ver, no estoy al borde de la demencia... Pero teniendo en cuenta la edad que tengo, que tengo menos de 40, pues ya tengo ya tengo vacíos, ¿eh? ya tengo estos vacíos y estas fallas de memoria, pues podéis imaginaros pues, cuando cuando sea mayor. ¿no? Avisaronme ya, avisaronme ya, ahora, ahora como 10 años, ¿eh? algo menos de 10 años, me, me bombardearon el corte cerebral con radiación ionizante. Suena la de Dios, ¿eh? Suena la, la... No, no lleva tanto mucha gente que... Que, que bombardearon con... Con radiación ionizante como a mí No pasa nada, ¿eh? No pasa nada, no notes nada Hombre, que eches la bota que... Eh, pero bueno, tampoco pasa nada ¿Os pasa que ya me llaméis? Dicen, no me pasa ahora, pero... Ya pasará, ¿eh? Pasará, porque... Los mismos fallos así de atención, de memoria y tal Que tiene la gente a los... A los 70, tú vas a a los 50 Yo creo que voy a tener los años 40. <risa> Padme, porque viendo cómo voy, ¿sí? Padme que, que pase así, ¿no? Pero bueno, a lo mejor con un poco de suerte voy partiendo la memoria poco a poco, ¿sí? de una manera así, guay. No llega que tenga yo así ningún recuerdo tampoco que tenga que guardar. Y decir, Ay, qué pena si perdía este recuerdo. No, no, la verdad no, no se me ocurre ahora mismo. A ver, que se me ponga a pensar. Pues es de algún de algún recuerdo que que, que digo yo, esto es interesante y bonito y, y guapo, sería guapo recordado para siempre. Pero bueno, no, así debe ser que ninguno muy grande o muy importante ahí, porque si no acordaría. No me parece? Sí, para mí que sí, para mí que sí me me lleva a acordar. Pero bueno, oye, que eso que voy camino el como voy camino de, del alzheimer a pasos. A tantas no me acuerdo cuál de los dos cual que me comentó lo de en un día fará esta ley de la de lo de los nuevos recortes brutales en las libertades esa esa ley que llamen de de como la llamen no de de seguridad ley de seguridad ciudadana que básicamente debería llamarla yo creo ley procesalmente de libertad ciudadana porque a ellos eh, cuando falo de ellos ya sabéis que falo de los, de los que manden de los que están ahí de los que eh, de los que someten les les no se preguntáis. a ellos les gusta eh, utilizar mucho el, el, el doble jinguaje eh, la neo ¿eh? esta cosa yo siempre siempre me refiero a a ese, al libro de George Orwell de 1974 donde el ministerio de de la de la verdad y era el que se ha encargado de construir las mentiras etcétera etcétera etcétera que ya os digo que bueno pues estamos en una situación similar similar a ese porque el, mismamente el ministerio de sanidad ¿eh? y, eso, y el que se ocupa de esas enfermedades el ministerio de sanidad no se sé, ¿eh? no se sé, los servicios de salud No se ocupen de promocionar la salud, no se ocupen de de promocionar lo saludable, ocupense de gestionar la enfermedad, de provocarla hasta cierto punto, de provocarla con con medicaciones excesivas y y justificadas muchas veces y de y de gestionarla con tapez. de ...seguro que más de uno de los que estáis aquí... ...diréis, bueno, pues hombre, tampoco hay que, ...por qué hablar mal del sistema de salud... ...porque vaya bien que furrula... ...que yo puse en mano de no sé qué y fui allí... ...sí, sí, no, sí... <ríe> ...os digo, gestionar las enfermedades, gestionarles muy bien... ¿Mm? ...no tengo queja de cómo les gestionen... ...lo que pasa que en vez de servicios de salud... ...deberían llamarse servicios de enfermedad... ...sí... Y, y, y las guerras, cuando un país entra en guerra, normalmente la, la, la guerra el, la gestiona el, el Ministerio de Defensa, aunque sea una guerra de ofensa, ofensiva, de guay, bueno, gestiona el Ministerio de, de Defensa, cuando los Estados Unidos invaden un, un país cualquiera, no sale, sale el... el el departamento de defensa ahí eh Al de explicar cómo fue, va a hacer la estrategia y tal y es el secretario de defensa el que dice esas cosas, ¿eh? Y pero y curioso, tan tan atacando, tan defendiéndose, pero y él y el de defensa eh pero bueno, tres cosas de la de la neolingua que en tanto ellos gustan a los a los que manden ¿eh? donde ellos gusten a ellos entonces bueno pues por eso a lo mejor precisamente eh, esta ley de, de eso que llamen de seguridad ciudadana debiera llamarse el eh, ley de libertad ciudadana porque sería ya la sublimación absoluta de esa ironía de ese doble pensamiento ¿eh? de, ese, de ese anillo de lengua ¿Mm? porque al fin y al cabo lo que falle recortar, atallar las libertades a ver no para tanto ¿eh? no para tanto respecto a lo que ya a lo que ya teníamos vamos a ver que, que, que, que ya llega delito cosas como la resistencia pasiva ¿Mm? ver, cuando ya llega delito sencillamente resistir pasivamente pues, les sentáis agarrarse ¿eh? de los brazos ¿eh? para resistir a, a los a los a los gestores de, de la fuerza bruta hombre pues que quieres que te diga a ver Ya llevo bastante, ¿no? Cuando yo... Perfectamente llegar a echar a una persona de su casa... Cuando no tiene otra posibilidad, otra vivienda... Eh, pues, hombre, ¿qué quieres que vos diga ya? ¿Mm? No sé... Y esas cosas supongo que también son... Para defender la, la libertad... ¿eh? Defiendo la libertad... Ay, la libertad y una palabra que cada vez... Está tan prostituida... ¿eh? Que... Yo personalmente cada vez tengo y más, tengo más manía también. Tengo manía, como en la tenía Fermín Moroza, también tengo manía a la, a la palabra libertad. Hay una obra, una obra literaria y artística que a mí me gusta, me gusta mucho. Eh, Falé bastante de ella cuando, cuando hice aquel programa sobre libros. ...y también falo de ella muchas veces... ...porque hicieron una... ...espantosa adaptación cinematográfica... ...en la que destrocen... ...todo lo que lleva la idea el concepto... ...de... de, de, de libro, ...del libro, del cómic en este caso... ...del cómic book... ...del libro de cómic... ...que llevo de vendetta... ¿Mm? ...como de vendetta sí ...terrorista, anarquista... Eh, ...individualista... ...yo tengo ...tengo que leer llevo de vendetta, joder... Yo varios días pensando en él, viéndolo y la estantería, tengo que sacarlo el hielo. ¿Mm? Y ahora estoy con, con Hyperion, que, que lleve una saga, son cuatro tomos, eh, voy por el primero todavía, quédame tres. ¿Mm? Y la verdad que nunca no haría dejar Hyperion a medias. Bueno, ya veré, si lo dejo o no lo dejo, o no alterno, lo mejor lo que feo es alternado alternarlo. Porque claro, a mí gusta más el hielo, pero ahí. Yo, yo soy muy raro, en casa no soy quien ayer, como mucho lo no me llevo en la cama un poquillín antes de dormir, un poquillín y tal, pero de, de normal de normal yo tengo que ayer pereí en una biblioteca o algo y el cómic de gran formato, tapadura, tampoco yo plan de andar llevándolo, llevándolo pereí, entonces bueno, pues podría alternar ayer y pereí per fuera a casa y a ver si en casa soy quien a... Soy quien ha, ha abrir el cómic de... Bueno, ¿te vas a lo sentado en el sofá de la salita? ¿Mm? O sea que era lo mayor lo mejor sí. ¿Mm? a mí, yeah, yeah, Lo que necesito el, el cómic book, lo puedo leer en casa y lo otro no. ¿Mm? Va a ser eso, va a ser. Bueno, volviendo atrás, volviendo atrás y yo falaba de... De si salió a Colación V de Vendetta... Fue por esto que yo digo de que cada vez si tengo más zuna, más manía, ¿eh? ¿Eh? Sí, más aquello a la palabra libertad, porque ya está tan, tan prostituida, tan Úsela a todos, la todo el mundo, eh. todo el mundo defiende la libertad, no hay nadie que eh, que, que venga a decirte, no, no, si yo lo que defiendo, ye la esclavitud, el control y tal, no, lo mejor decente, mm, no, si yo precisamente, yo qué sé, pues pongo cámaras de vigilancia para preservar la libertad, entonces, bueno, anda, vale, pues la libertad preservase de cualquier manera, ¿eh? por lo visto. todo vale, o sea, la palabra libertad ya no, ya no sirve de nada en una de vendetta eh, hay una reflexión muy buena en uno de los capítulos eh, eh, que lleva una, una cosa parecida lo que pasa que en lugar de, de la libertad eh, llegue con, con el concepto de justicia hay ¿eh? un monólogo muy guapo en el que hubo, ¿eh? el, el terrorista, cuestión ¿eh? tío Eh, está delante de una, de una estatua que representa la justicia, ya sabéis, ¿eh? Está muy con los huellos vendados y, y unas es una, una una pesa en cada mano y tal, que se supone que simboliza la justicia. luego hay un monólogo muy guapo, ¿eh? en el que interpreta como si fuera un diálogo, y un monólogo porque fala solo él, ¿eh?, Pero pone, pone voz también al, al personaje de, de la justicia, ¿eh? que no puede hablar porque lleva una estatua, lleva piedra y no falen, ¿eh? las piedras no falen. Tuve yo una profesora una vez que decía que sí, pero bueno, hay siento para todo. En general vamos a, vamos a consensuar que las piedras no falen, ¿vale? Sí, porque si no oye que... O sea, Y vamos a tener un problema, debemos godillanos aquí en otra discusión que sabe Dios hasta dónde nos iba a llevar. O sea que vamos a dejarlo aunque las piedras no falen, ¿vale? Entonces, como las piedras no falen, el, el monólogo este de, de V eh, en el libro no llega exactamente un monólogo y un diálogo interpretado por él. ¿eh? El que fala en él y la, y la libertad. Y como si fuera un diálogo en, eh, entre dos antiguos amantes, ¿eh? Eh. Supuestamente él estaba enamorado de ella y, y, y protesta ¿eh? que ella lo engañó con otros y bueno pues obviamente llega una metáfora de cómo la la supuesta el supuesto concepto de libertad usa el otro mundo estaba ¿eh? estaba desde un punto de vista un poco machista si quieres eh, echando ahí en cara lo de que lo de que solo se había follado a otros, ¿eh? Podríamos decirlo así. hubo eh, ese quecha de que Justicia, eh, él estaba enamorado de la Justicia, pero la, la Justicia de solo por otros. ¿eh? La Justicia va con, va con el que manda. ¿eh? Muy, muy cuca la, la Justicia, muy cuca, no como Radio Cuca. ¿eh? Más cuca todavía. <coughs> Perdona de es que tengo todavía el catarro este. Que digo yo que la justicia es muy cucao ¿eh? Entonces, oye, la justicia va a ser el que manda. Porque manda allí todo lo susto ¿eh? Otro concepto de neolingüístico. Todo el sistema de justicia. En realidad, allí eh, no se la, la justicia. El sistema de justicia, el ministerio de justicia, se no la ley, ¿eh? no la justicia. Pero bueno, ellos dicen que la justicia, cualquier día también habrá un ministerio de la libertad que será... El que se encarga de... El Ministerio del Interior, ¿Eh? yo creo que va a acabar llamándose Ministerio de la Libertad. ¿Mm? Sí, yo creo que sí, de la Libertad Ciudadana. Sí, vaya llamar asesina. Yo creo que vaya más asesina. Apuntadlo apuntadlo por ahí. Buscáis, a ver, dudos tiempo, dudos un momento. A todos los que estéis sintiendo esto, porque yo no puedo, entonces mandémoslo a vosotros. Cogí un algibertino, otro su papel, lo que sea. Ya. Y un lápiz, un boli, un rotulador, dame igual, cualquier cosa que, que pinte. Eh, pones en el papel inés y pones: el Ministerio del Interior va a llamarse, a acabar llamándose, Ministerio de la Libertad. ¿eh? Y pones la fecha de hoy: hoy estamos a, a día 21. Pones 21 de Payares del año 2013. ¿eh? La de único miserable. <ríe> para cuando pa cuando pase, sí, <ríe> sí, ¿qué pasa? Eh, para que podamos, eh... Pa' que podáis decir, joder, pues si ya lo decía la un miserable fai, qué sé yo, fai seis meses. <ríe> Porque igual llega así nada rápido, igual llega así nada rápido. Ah, no creo que tan rápido sea ya. Pero bueno, que, que llegará a pasar, ¿eh? Llegará ya más el Ministerio de Libertad. Bueno, pues sube, eh, eso, pues como... ...faciendo esta metáfora de que la libertad y, y, y la, un concepto prostituyó... ...pues dice, bueno, pues yo también te cambio por otra y tal... ...y bueno, pues empieza ahí... ...eso, ya pues digo, ya como una especie de diálogo entre, entre examantes... ...y entonces digo, ya eso, yo ya te cambio por otra y tal... Eh, ...ya más anarquía y es mejor que tú... ¿Eh? ...yo creo que eso llega o también... También voy a donde v ponía la justicia. ¿eh? Yo voy a poner a la, a la libertad porque es mentira. La libertad también es mentira. ¿eh? La libertad es una mentira podrida que, que la usa todo el mundo. Entonces, yo también voy a quedarme con ese término con la anarquía. ¿eh? Ese término que tiene una ventaja que, que ya hemos dicho muchas veces que en que no una yo no creo que haya dos personas. que la entiendan igual, que consideren que signifique lo mismo. Así que, bueno, pues la ventaja es que, en principio, yo creo que este término no va a poder manipularlo. Inténtenlo, eh, inténtenlo, porque, por ejemplo, ahora mismo, yo creo, estoy convencido, ya lo vi en algún medio, lo, o lo escuché en algún medio, en alguna radio y tal, como ya utilizaba en el... Están intentando criminalizarlo, ¿vale? Al término al término anarquista, el anarquismo. ¿eh? Están intentando convertirlo en sinónimo de, de terrorismo. Y de hecho ya lo ya os digo, ya lo tengo sentido. El, no sé dónde eh, utilizar como sinónimo anarquista y terrorista. ¿eh? Como sinónimo, o sea, de donde se iba a decir una palabra, pues lo, los terroristas, los anarquistas, hicieron este llamado bomba. ¿eh? O algo así como... Como si dijéramos, definición, terrorista, el que falle es traer bombes. Anarquista, el que falle es traer bombes. Una, una cosa así, una de descarada. Que no, tampoco vamos a engañar a nadie. Hay muchísimos anarquistas que, que, que, que, que defienden o practiquen el, el, la violencia. ¿eh? consideren que ella es necesaria. Bueno, vale. Hay otros muchos anarquistas que son... El, eh, a Dalí desde el pacifismo más fondero, ¿eh? De la, de la resistencia pasiva, de esa de la que hablábamos en antes, de no enfrentarse, ¿eh? También no hay Hombre, no sé si llegarán a, a pervertir tanto el término que, que lleguen a ignorarlo, no sé, no sé, pero van a tenerlo, yo creo, ahí un poquitín un más complicado, ¿eh? ¿eh? Pues yo también voy a acabar... Eh, Me parece a mí, considerando que el, el término libertad tampoco va a ser un, un término adecuado o, o que pueda definir un, un poco lo que lo que yo ¿eh? lo que yo pretendo, lo que yo defiendo. Yo no pena porque hay un programa en Radio Cuca que <ríe> se llama Libertad y que precisamente habla de, de la, la libertad bien entendida. ¿eh? Que luego también eso tam, oye otro, otro otra cosa por seuyeir porque la libertad bien entendida ¿eh? mira una orquesta por ejemplo la libertad bien entendida allí como la entiende él y de lo no liberal que la libertad bien entendida allí como yo precisamente como él la entiende no entonces ni puta idea yo sencillamente voy a dejarlo ¿eh? en en este ideas básicas mías de Ni, mira, ni tan siquiera voy a... Voy a hablar de, de la anarquía. Del anarquismo. Porque... Porque tampoco. A ver, tampoco. Tampoco porque... Ya os pues digo, como dentro de eso hay... Hay tantas sensibilidades diferentes. Cosa que está muy bien. Voy a poner el, el acento precisamente en... en, en es existir de tantas sensibilidades diferentes. ¿Mm? Voy a poner el acento en lo que a mí realmente me... Me... me motive lo que yo creo que es ¿eh? la idea básica, que el individualismo, joder, ¿eh? el hecho de que cada individuo por sí, por su propia voluntad, ¿eh? decida lo que quiere hacer, lo que no quiere, no decida ni lo que son los demás, ni lo que tienen que hacer, ni lo que tienen que, que pensar. Un buen ¿eh? Sí. Pensáis si queréis acerca de ello. Go! Go, go. go. La patona, chaval Uuuu, uh, pa' flipar Estaba sonando este isca tan guapo y cortelo Cajo la mar Porque, claro, la culpa ahí de y que yo lo manejo El ratón del ordenata Con la, con la mano, con la mano de izquierda, tíos Y claro, puseme con la derecha A ravilar ahí Y, y estorpeélo Bueno, que se iba a hacer Total, ya, oye, ya llevamos un pedazo de, de, de, con el cantar, eh Sí, joder, llevo un buen cacho, o sea que tampoco no pasa nada, porque como este programa en realidad un G de música, pues tampoco tampoco importa, ¿no? Oye, que quiera el que quiera sentir los tipos estos llamámonse Transylvanians y y estaba colaborando con ellos un un tal Roy Ellis, ¿vale? O sea, que buscáis ahí los Transylvanians y y ahora ya escucháis sentícesca, ¿vale? yo voy a decir con todos con el con el tema del del que estaba con el que estaba hablando que estaba hablando de, de decíame los collacios decir eh no vas a un vas a comentar lo de la ley esta de de seguridad ciudadana ¿eh? que yo digo que de, debiera llamarse ley de, de libertad ciudadana bueno pues pues pues en realidad tampoco tampoco Tampoco tenía intención, pero mira, ver al final sí que cabe, sí que cabe hablando de esto. Eh, oye, ye, en fin, yo lo que, yo lo que, eh, lo que tiene esto de hacer el programa sin, eh, sin idea, sin tal, que como no vienes con ninguna cosa pensada, pues a lo mejor acabes, acabes hablando de otra que no tenía nada que ver. Decía uno de ellos, decía, pero tú crees que saldrá, que saldrá adelante. Y yo decía, sí, joder, claro que sí, como no va Cómo no va a salir adelante, ¿eh? ¿Quién va vos pones estas cosas? A pues yo que sé, el tribunal el constitucional o de algo así, nada. Personalmente, na, tampoco, no creo que, que ninguna de esas instituciones vaya vaya a echar para atrás una ley que lleve a buscar la seguridad de los ciudadanos. Además, yo pienso que, que esta ley, como como tantes otros, no un lleve usarla, ¿eh? Ya, ya, ya vos dije muchas, muchas veces eso, pero, pero de verdad que Nunye, lle Pousala. Yo creo que Nunye Pousala, a ver, voy a ser yo tan presuntuoso como para pensar que tengo razón en la manera en la que yo lo veo. Yo sencillamente digo vos aquí lo que, lo que a mí me parece. Y yo creo, sinceramente, que lle Pousala. O sea, lle Pousala de seguido, eh. lle Pousala siempre. Lle Pousala nada más. Ya para comerse en espaldes, para tener eh, eh, abundos eh, recursos, para tirar de ellos cuando se haga falta. ¿Cuándo han tocar los huevos? a ¿de quién van a tener recursos suficientísimos para pa tocar ellos dos? Eh? Eh, por ejemplo, mira, a, vamos a ver, la, el, lo que comentaban de la ley esta, que ya se aprobó, me parece, se aprobó mañana, no sé cuándo. De, de lo de que te va a estar prohibido fotografiar a un policía o grabar o tal... Siempre que pueda suponer, no sé cómo lo decían... Pues un riesgo para pa, pa, pa la integridad o para la de la operación policial o tal... Eso yo como no me no a decir absolutamente nada. ¿eh? Porque eso, van a poder eh, aplicarlo en el momento que quieran. Todos estos vídeos que ahora mismo circulen por la, por la red... ¿eh? De policías pegando a gente, por ejemplo. Hay muchos de policías ahí, sin más, pegando a gente que nunca estuvo ahí. El riesgo para la seguridad ciudadana que puede haber y la necesidad que haya de pegar. Pero bueno, ven ese de policías pegando a gente. Pues yo creo que, sencillamente, cuando quieran que uno de esos vídeos no salga, van a tenerlo muy fácil, porque simplemente van a tener que recurrir a ese artículo de esa ley de seguridad ciudadana, porque van a. Van a sacar de la manga que eso, bueno, pues de algún tipo de manera, ¿eh? eh perjudica o... O... o, o a, a, ataca a la seguridad de, de ese policía o de ese grupo de policías. Se lleva la mentira. Pero la redacción de la, de la ley es ¿eh? tan increíblemente ambiguo que van a poder facelo. Y respecto a ese tema que decía el compañero de... No lo tumbarán, ¿eh? dende dende bueno pues yo qué sé, desde el el, el el tribunal o los jueces o tal no tomarán a lo mejor esa esa ley tan abusiva tan tal. Yo creo que no. Yo creo que no, la ley sí. Hombre, qué sé yo, a lo mejor pues pues de alguno de de la oposición por hacer el paripé, pues pues recurrala o denuncia o la ola de mi madre, pero por hacer el paripé. Porque, seguro que se están frotando todas las manos, diciendo, hostia, de puta madre, una ley, si, si hace doy al gobierno, me cago en la ley, hostia, tengo lo de puta madre porque tengo una ley ahí para poder hacer lo que me, lo que me dé la puta gana, eh, en sin, en sin necesidad de, de, de, de ni siquiera de, de guardarlo, de hacerlo de tapadillo, tal, puedo hacer lo que me dé exactamente la real gana. Bueno, pues sí, es verdad, van bueno, a poder hacer lo que ellos de la real gana y seguramente tantos contentos con ella. Indasina, eh, solo por hacer el paripé, seguramente, eh, de algún grupo político, de algún partido, acaba llevándola a los tribunales. Pero bueno, por hacer el paripé, no porque realmente moleste todo lo contrario, ¿eh? todo lo contrario. Eh, ¿Qué ocurre? Que yo pienso que Indasina, pues a lo mejor los tribunales, no creo que era... que la tumben como mucho a lo mejor tumbarán eh, eh, usos en su momento aplicaciones es decir eh, yo por ejemplo voy por ahí y fallo, pues alguna cosa de las que supuestamente tan tan prohibía según según las infracciones estas y según la ley y este y demás y bueno pues intenten aplicármela intenten aplicármela y, y a lo mejor bueno pues eh condenenme y yo recurro y vuelvo a recurrir y vuelven a condenarme y acabo recurriendo a un tribunal de estos randones de los de arriba, y dice no, no y era esa ye ye inconstitucional eso no puede hacerse no puede hacerse así y el rapacín este no lo puedes condenar vale entonces en realidad puedes decir bueno pues lo mismo que más da al final es lo mismo que si la tumben ahora que si no, que si la tumben pues por cada caso particular Sí, bueno, no pasa nada, yo nada más tuve, qué sé yo, seis años, ocho, pendiente de, de poder ir al al, al talego, ¿eh? Pasa algo, nah, no pasa nada. ¿eh? Yo creo que les le jays ¿no? no son tanto para pa utilizarles siempre como para utilizarles cuando quieres destrozar la vida a una persona, ¿eh? O cuando quieren, perdón, cuando quieres cuando ellos quieren. Destrozar la, la ¿Eh? destrozar la vida a una persona para destrozar la vida de una persona no necesiten condenarla ¿eh? basta ellos con acusarla ¿eh? una condena pues pues jode la vida a alguien pero una acusación en la que ¿eh? te has mientras unos cuantos años eh, sin poder hombre, habrá gente para todo, habrá quien, pueda, quien sepa quien sea capaz de evadirse ...pero bueno, yo personalmente yo creo que, que si, si van a por mí... ...y si se me acusen, si, si, si tengo una espada de damocles ...por cierto, entre paréntesis, gran programa de, de esta radio... ...la espada de amocles, eh, cierro paréntesis, fin de la cita... ...si, <coughs> si tengo ahí pendiendo una espada de damocles ...de una condena de, de, de yo qué sé, de, de 100.000 euros... O, ...o de un año de cárcel o de la de mi madre... Pues hombre, yo mmm, a gusto, ¿eh? A gusto no voy a vivir. Que no haya que vivir a gusto tampoco ahora. Pero bueno, lo, lo jodéis que siente que se vive bastante a gusto hoy en día y, y, y ellos también pueden, pueden joderlos. ¿eh? El mío. Al final todo funciona a través de, a través del miedo. Eh, todo funciona, no, ellos funcionan a través del miedo. Porque los respetamos, porque tenemos miedo. ¿Por qué, por qué, permitimos que fallen las cosas que fallen? Tenemos miedo. ¿Mm? Miedo a muchas cosas. Miedo a las consecuencias. Más miedo, seguramente, a lo que pueda pasarnos que a lo que ya está pasándonos, desgraciadamente Yasina, Tenemos, tenemos miedo de, de actuar, ¿eh? porque hay, hay normativas y leyes abondes para para que no podamos. actual para que no podamos hacer las cosas. Eh, tiramos, o de alguna gente tiró por lo que se llama la, la, la desobediencia, la resistencia pasiva. En antes suponse que esas cosas, bueno, pues, de, y entre lo que caben, eh, también relativamente permitíes, tenían que buscar recovecos para... para poder acabar con con ese tipo de conductas con con esa resistencia de las personas. Hay verdad que ahora ya no, ejemplos como de les de la seguridad ciudadana, que se junten al nuevo a lo que dice el nuevo código penal a las faltas que de repente se convierten en infracciones y franceses pena es con hasta 600 mil pavos ¿eh? que, que yo personalmente no los tengo supongo que de algún político sí que los sí que los tendrá y entonces por eso os parecerá una, ¿eh? una una cantidad proporcional <risa> para poder ponerla yo personalmente no, no tengo esos perres ¿eh? y yo creo que la gran mayoría de la gente que metáis, entiendo pues igual tampoco tenéis seiscientos mil euros ¿eh? en fin <ríe> Bueno, pues lo que estaba diciendo, que. que Métenos miedo con eso, o tenemos miedo a esas cosas. En antes todavía teníamos ahí el resquicio de, venga, pues vamos a concentrarnos, vamos a protestar, vamos a hacer una caza de rodada, vamos a hacer un scratch de esos. Ahora todo eso ya es ya delito, yo una infracción grave. ¿eh? Entonces ya también vamos a tener miedo a eso. La única posibilidad es que llegue un momento en el que no tengamos nada, nada que perder. ¿eh? Y la gente que no tiene nada que perder y es gente peligroso A lo mejor llegará un momento en el, que, en el que ya estamos tan increíblemente jodidos, ¿eh? que no nos creamos nada de lo que nos dicen, porque uno de los grandes problemas, ¿eh? y que seguimos, o la gente en general sigue amando a los opresores, ¿eh? yo odiando a los que a los oprimidos a los pocos oprimidos que se levantan contra el opresor, ¿eh? son su odio, los odian. Acuerdo muchas veces de la de, de la trilogía de Matrix, ¿eh? especialmente de la de la película del estrés, que si de alguno la vio yo y la recomiendo. Hombre, a ver, eh, tiene una ventaja, Matrix Que, que Matrix también bien pa, para todo el mundo Porque puedes verla sencillamente como una peli de, de ciencia ficción O sin más una peli de aventuras y tal, y tal O puedes verla pf, comiendo el tarro con, con todo el trasfondo que tiene Yo soy de los que se unió el tarro viéndola Y tiene un trasfondo tremendo Y, y muchas veces saco partes de, de la película pa, Saco frases de, de la película que yo creo que, que bueno que son muy buenos muy buenos resúmenes de de cómo funcionan las cosas de cómo funciona el mundo hay un momento en el que Morfeo está Morfeo el personaje de Morfeo es y es el líder eh, es el líder de de la resistencia está eh, explicando ya a Neo eh, el el neófito valga la redundancia el recién llegado ¿Cómo furró la matriz? ¿Cómo furró ese sistema ¿eh? en el que están enchufados todos los seres humanos menos un puñado de, de resistentes? Eh, y explica que, no me acuerdo exactamente ahora porque ya hay, hay tiempo, la verdad que no la veo, ¿eh? eh, están hablando de, de, bueno, de un tema de estos referido a la, a la violencia, ¿eh? al uso de la violencia, Y Neo pregunta algo así ¿no? como si, si, bueno, pues, si matan a gente, ¿eh? bueno, pues que al fin y al cabo son personas, ¿eh? no son máquinas, pero, pero Neo, Neo o sea, perdón Morfeo, eh, responde algo así como mmm, que hay de algunos individuos que dependen tanto del del sistema ¿eh? que ya forman parte del sistema y que matarían por el sistema. Yo creo que es una metáfora muy guapa de lo de lo que está pasando a, ahora mismo. ¿eh? Eh, la gente está engañado. La gente no asume que exista otra manera de de vivir que la que, que la que ellos vendieron, en la que ellos metieron a cazador desde desde que nacieron, desde desde que están aquí. No asumen que exista que exista otra posibilidad. y como no asumen que existe otra posibilidad de ellos un miedo terrible ¿eh? de ellos un miedo terrible que los desconecten de la de la única posibilidad que existe son como son como perros como animales guardados en, en una jaula desde que nacieron que aunque ellos abran la puerta de la jaula no van a no van a salir es más posiblemente al ver la puerta abierta morran de miedo ¿eh? y te han dispuesto a matar al que la abrió ...con tal de que vuelva a cerrarse esa puerta... ...desgraciadamente... ...la gran mayoría de, de la gente... de nuestra sociedad... ...están también encerrados en una jaula ...y también matarían a quien amenace... ¿eh? ...con abrir la jaula. ...seguramente... ...dependen tanto del sistema... ...que matarían por él... ...matarían incluso a los que los quieren... ...a los que los quieren... ...liberar... ¿eh? ...que una... ...también una presuntosidad... ...a lo mejor... ...eso lo diciéndolo muchas veces... Cuando, ...cuando expresaba las mismas maneras de pensar y tal... ...y, y decíame ...pero bueno, vamos a ver... Eh, eh, ...¿quién y es tú... ...para decir que la demás gente... ...quiera... Eh, liberarse eh? ...yo creo que por eso llega el individualismo... ...porque... ...porque Dios la, la razón de estas personas... ...y entonces... ...dexélo en... ...oye pues... ...yo... ...quiero... Actuar así, ¿no? si no molesto a nadie, ¿eh? si no me meto en la voluntad de ninguna otra persona, déjame ser así. ¿no? Lo que pasa es que eh, ellos siguen pensando con las con les ideas que ellos metieron en la cabeza y piensan que, que ya es absolutamente imposible, absolutamente imposible poder actuar tú por tu cuenta y sin. En sí, en sí. mm -hmm. estorbarán y demás, eh, van a seguir eh, defendiendo al, al propio sistema que los, que los bueno, que, que, que iba a decir que los suprime, que tal, no, eso suena muy, suena muy no sé, muy muy a discurso de esto de los revolucionarios, ¿no? Vamos a decir sencillamente a la gente que coarta la su voluntad, ¿no? no quieren, no quieren a su propia voluntad, tienen miedo de ejercerla a su propia voluntad, y entonces bueno pues están dispuestos a matar a quien amenace esa esa dependencia, esa esclavitud. Mm. Eh, por ese motivo yo creo que no siendo que llega un momento en que tenemos tan increíblemente jodidos, en general tenemos tan increíblemente, increíblemente jodidos que que dejemos de, de creer en todas esas cosas y nos da igual abrir la show la que cerrar la que tal en ese momento a lo mejor pueden pasar cosas. Mientras tanto yo no creo que pasen... Como bien decían los los escorbuto eh solo una posibilidad, solo una casualidad podrá desatar una reacción. Yo soy firmemente, creo firmemente en esa, en esa sentencia. Y habrá los que me digan... ¿no? Y es un, últimamente le digo mucho a la gente, estás muy pesimista. Y yo, joder, no estoy pesimista, estoy realista. No hubo un momento en el que considero que podía pasar alguna cosa, pero cada vez considero que pueden pasar menos. Vamos a ver... Esto como un, un juego de esos, si de alguna vez en el ordenador, las maquininas, en alguna cosa de esas, a un juego, pues el típico juego de bloques, de bloques iguales para pa ir avanzando y tal. ¿Eh? Hay muchos en los que, eh, bueno, pues hay, hay pantallas, digamos, hay fases en las que el enemigo y es que los, los bloques se van como si dijéramos calcificando. y ¿Eh? sí, un término guapo calcificando de manera que, que, que no puedes romper esos bloques entonces tienes que arreglártela por romper otros y tal y cada vez te dejen menos opciones porque van creciendo poco a poco ¿eh? van cerrándose van cerrándose esos bloques van calcificándose bueno pues yo también pienso que les, les escases ¿eh? las escases posibilidades las escasas posibilidades que nos dejaba este este apestoso mundo esta apestosa sociedad pues también van cerrándose poco a poco también van calcificándose hoy les libertades llevo digo cada vez me gusta menos soltarme pero bueno habrá que habrá que usarlo en vez de libertades voy a las posibilidades de acción las posibilidades de acción que tenemos anguaño son increíblemente menores son un porcentaje muy pequeño de los que de los que teníamos ahí hay unos cuantos años y eh, seguirá Sina? bueno pues a lo mejor sí a lo mejor seguimos seguimos a Sina cambiará mm, solo una casualidad podrá desatar esa reacción y ahora voy a poner un cantar y vosotros diréis, coño va a poner la descorto no no es escorbuto Bueno, otra pifia, chaval. Uah, yo flipo conmigo, tíos. ¿Sabéis cuál fue la pifia de, de esta vez? <ríe> Tengo el sonido quitado al, al YouTube. Ya, bueno, una noche de pifias, tío. ¿Qué pasa? Estoy en una Radio libre y pifias si me da la gana, ¿vale? Venga, al cantar que no un con el botón. Bueno, pues eh, aquí seguimos en Anedonia, en Radio Cucaracha, Radio Cuca, la radio Libro de Viejo, aquí seguís sintiendo al anedónico miserable, que esta noche iba a ir dando término al, al programa. ¿Mm? No fue muy largo, ya lo sé, cada semana, y, eh, más corto todavía. Es, es, son cosas eh, que oye, que vamos a hacer. Eh, después de repente un día entrará aquí la venada y estaré dos horas y pico falando, Oye, qué sé yo. Ya es que la mañana encima tengo que madrugar. A ver, madrugar, a ver, y eh, Madrugada de, de, de, broma, porque llegué, levantarles a la, a Eso para, para muchos de joder. Pues mira, para lo que llegué, lo que lle, eh, lle para la, al, para la, pa la nedón y miserable lle madrugar. Pero bueno, yo soy miserable y, y es lo que hay, ¿no? Marcho, macho, por cierto, mmm, la semana que viene posiblemente te, te aquí otra vez, eh. No estoy seguro, pero supongo que sí que, que sí que estaré. Lo que pasa que, bueno, pues no sé si podré decir las mismas cosas que, que digo siempre. Porque a lo mejor son delito. ¿eh? Y ya os digo que leíais este seguramente en un tan pausales en general. Pero sí que tan pausales ¿eh? Eh, cuando molesta. A lo mejor cuando apetez. A lo mejor apetez joderme a mí. A lo mejor molesto yo. Nun creo. Vamos a ver. Eh, no creo que el que anedónico miserable que anedonia tenga una repercusión social tan enorme como para que se molesten en, en callar, a, a miserable, ni callar a la callar miserable o me lo mejor pues pueden querer callar a Radio Cuca no creo tampoco la verdad no sé, no me parece a mí Preocupoños más otras cosas de momento, eh de momento porque ya os digo que, que, que el ataque está siendo tan tan feroz y tan rápido ¿eh? perdimos en, en unos pocos años tal porcentaje de, de posibilidades de acción que, que no me extrañaría no me extrañaría nada que, que perdiéramos sabe Dios sabe Dios al que sabe sabe Dios sabe Dios todo en fin joder perdona que que, que Creo que voy a fiarlo otra vez, en antes de, de que suene la, la siguiente, la siguiente canción que ya en la cabera ya va a ser la de, la de cerrar, vale. Eh, tendría que mandar saludos, no, pero vale, no tengo yo ganas de mandar saludos, más que nada porque no tengo a nadie, a nadie en el chat. Pasó gente por aquí, pero no describió nada. ¿eh? No, no, no se dice nada a no poner una cosa. Tú ves el otro día decía ellos yo a, a, a la gente de, de este programa nuevo que, que os recomiendo, ¿eh? este de los de los sábados a las 10 eh, el nuevo desorden mundial. De porque me preguntaban, ¿no hay manera de, de que la gente pueda intervenir y tal? Y decía yo sí coño el chat. y decías al mes mío gol trombado va tirando mucho del chat y tal hablando con la gente del chat y mentira porque hoy no hubo nadie del chat nadie hablando voy alguna gente conectada que vino vino por aquí que vos más llegamos a ver tres conectados conmigo y todos más pero no dijeron nada entonces bueno pues oye si no nos dijeron nada pues eso no llegamos como un estar, esto no llega un programa entero así entonces hoy no voy a saludar a nadie del a nadie del chat ...no obstante, bueno, pues sí que tendré que... ¿eh? tendré que dar un saludo... ...a esas otras... ...a esas otras personas... ...a esas personas que... ...que tuvieron sintiendo... ...que tuvieron sintiendo esta... ...esta noche en Edonia. ¿eh? un saludo para toda la gente que... ...que me sintió por 107.3... ...de la frecuencia modulada... ...y un saludo para la gente que tuvo también... ...enchufada la www.radiocucamotor... ...y un saludo para la gente... que se descarga el programa, que sé sí que sos, sois muchos, y yo, yo que fuerais pocos, me daría exactamente igual, y vos lo seguiría agradeciendo de la misma manera. Un saludín, y hasta la semana que viene. El señor maestro Solo ha servido para que ahora sepas Que esto es un cabello. Dura y simple tomadura de fe Porque ahora el pasado por arte de magia Tiene vida propia Y va cambiando Según convenga tener biografías En la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 No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, te no, no, no, te no, no, no, no, no, no,